Este tipo es, de cosas. Yo tenía, eh, Y yo tenía las dos y no me atendí. No mames. Ya cuando me quise atender ya fue demasiado tarde. O sea que desde adolescente eres medio miope. Sí, sí, sí. Y me, sí, medio sí. miopendejo. <risa> <risa> Oye carnal, ¿y cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué edad tienes? 43 años. Híjole, pues esto ya te tocó grandecito. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues siendo, ¿eres invidente o débil visual? Eh, pues ya, ya invidente, ya, ya, ya no. ¿Ves bultos no puedes... o qué ves? Pues nomás, a veces la luz del sol, pero muy poquita, nada más. Eh, o sea, bueno, que sombra, con que no veas no... la luz al final del túnel. <risa> Oye, lo bueno es que ya no tienes que ver la jeta a tu vieja, ¿no? Ya es muchos años, No, sí, ya. Eh, no de ya hecho, te. cuando ya tiene un año que ya, de sano, ya ¿no? ya no, ya no vi nada. Oye, y pero pero tu familia, hermanos y eso no han tenido este problema. Este fíjate que tengo uno que también creo que va para allá que vuela. Chale, entonces entre cuestión hereditaria, de escudos, de siglia, sí. va, uh -huh. cabrón. Bueno, ¿Y qué bromita para entonces para María del Socorro con estos antecedentes? Mira, lo que pasa que este mi broma es, sería de que como Yo le dije que me iba a, a apuntar En una lista para un trasplante de retina uh -huh. Porque pues a mí Lo que yo quiero es que este, Pues poder ver uh -huh. Entonces como los doctores me han dicho Que ya no tengo mis retina, ya no tienen remedio Que lo único que hay Son unos chips que van incrustados Entre la retina y el nervio óptico ¡Órale! Pero esas pues apenas son unas pruebas ajá, Y con eso oh. de la pandemia Pues me dio en toda la torre ¿Sí? pero, ¿Pero, pero es menta lo de los chips Perdón ¿Es neta lo de los chips? Sí, sí, eso sí es neta, eso no es broma, eso es neta. De hecho, en Estados Unidos ya empezaron a hacer pruebas y al parecer unos sí quedan y otros no. Ya ¿verdad? me imagino, imagínate de repente cuando muevas tus ojos que te pongan ese chip. <risa> entonces, mira, entonces, yo con tal de, de, de, de recuperar un poquito la visión, ¿ah? o sea, yo lo que sea, ¿sí? Entonces yo como se lo he dicho a mi hermana, digo, mira, yo... Que es, lo que sea con tal de que ver un poco pues no importa okay. entonces esa es la broma ajá, de que pues me apunté un trasplante para que me hagan este de retina ¿sí? que de hecho no haya pero pues de ahí le va a ser la broma de que pues me vine al hospital ajá, que me traje a mi hija la menor de edad y que pues me van a pues a, a, a trasplantar unas retinas de un, de un chimpancé Ok, pero pero cuál va a ser el motivo, nada más darle la noticia o... No, más que nada, ajá, más que nada que ella autorice ¿sí? ah, Como... que te están pidiendo la autorización Sí, okay. sí porque mira, de Morelia me traje la Toluca, ajá, con mi niña Ajá, okay. me va a decir, oye, mi, ¿tu esposa por qué no vino? Y este, pues mi esposa tuvo un problemita y no puede Le voy a decir que ella llega más tarde o llega mañana temprano Ajá. sí no mañana pero... sí para que para que sí. me porque tuvo sí. un problema es más mi sí. misión es que fuiste con tu hija o sea pues eso como que está fuera de lugar o bueno que, pero, pero pero así como llegaste ah o sea que tu hija es tu lazarillo ¡Ah! sí. ¿qué edad tiene tu hija? 15 ah bueno pues entonces sí di que te fuiste con tu hija sí, sí, sí porque solo sí. no llega neta no no solito no te puedes no no no no no para Decir todo que... necesitas ayuda sí Bueno, ¿sabes cuando le diste ayuda con tu vieja? Dime. ¿me? Con eso, que no puedes nada solo, güey. ¿O a poco también para eso necesitas ayuda? No, para eso no. ¿No? No, ya ves que eso no. Oye, y ya hablando acá, entre cuates, aparte que nadie nos escucha. Este, con esta situación de lo que ha pasado en tu vida, ¿nunca te has equivocado de agujero, compadre? No. <risa> pues es que dices que necesitas ayuda para todo y luego ya no ves, pues igual, pues, pues, pues ¿has aplicado el perration o no? Eh, no, todavía no. No, nunca el perrito con tu mujer? Ah, sí. Pues... Ahí te puedes equivocar porque cómo le haces, ve. O sea, metes la mano, tientas y a ver para dónde. Y, ¿Cómo? Pues sí. Para que no te quedes de equivocar o de repente nada más te dicen, espérate, cabrón, que te estás equivocando. ¿Por ahí no es? Ok. oye, tu hermana nos escucha o no escucha el programa. Mira, yo les, este, yo, les, yo te escuché por ella Ajá, y al el principio. Ah escuchaba mucho. Okay. Pero ya tiene tiempo que no te escucha, lo que pasa es que llega y llega cansada y, y ya más cena y ya se pone a, a ver la tele o se duerme. Bueno, ¿Qué te parece este ba, ba, ba, eh, tú quieres el color del doctor prácticamente para la autorización? La historia te la vas a aventar tú, ¿No? Este mira, yo quiero que tú entres, ajá, y ya preguntas okay. por ella, ajá. Okay. Y ya le dices que te preguntas por ella y ya le dices que tengo este un un paciente que fue trasladado de de Morelia para Toluca para un este trasplante de retina uh -huh. entonces estamos la operación porque ella con una menor de edad ok ¿Sí? no no seas ah, malito vale. este comuníquese con el David no digo que, que quiero que salga la broma y más si ella te te mostró esta chulada del panda show ah, no. <risa> sí. bueno pero qué te pero, parece pero que... no te conoce la voz a ti no pero, te conoce la voz qué te parece que hagamos una situación como es una cuestión experimental Que no sea de chimpancé, mejor que sea de águila, güey. Crécela, ¿Y por qué se va a creer de un chimpancé? No, oh, porque ya ves que. Pues es que descendemos del mono, ¿no? ¿Me prestas atención? <risa> Pero pues ya ves que los, las águilas tienen ojos divinos Sí, ca. pues son los, los animales con mejor visión No, pues digo, yo propongo Mira, yo propongo la del águila Tú la del chimpancé Es tu broma, carnal, tú decide Pues o es, sea. Que, es que Y la si es del águila va a decir, Ah, ana chingues, ¿no? ¿eh? Neta entonces, y la del chimpancé decir no sí no, no manches. mira hinche que... me cae hasta te voy a llevar tus plátanos ah, no Ay, o sea mira entonces yo digo que pues ahora sí como como que pues van a hacer usted una unas pruebas ¿sá? unas uh -huh. pruebas conmigo entonces como yo estoy dispuesto sí pues así como yo le voy a decir ya lo yo lo que quiero es recuperar un poquito uh -huh. okay okay entonces, okay bueno entonces nos vamos con el chimpancé ajá uh -huh. Hospital en Toluca, proyecto experimental. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces llegaste, trasladado de Morelia, te acompaña una menor de edad. ¿Cómo se llama tu hija? Este, Jania. Jania, ándale, pues no manches. ¿Ese nombre qué significa? Hania. Es un <risa> es una princesa griega. ¿Mm? Ah. <risa> Con miopía y actismatismo <risa> Oye, a ver, entonces Bueno, yo, yo quiero que la broma salga Está aquí David, hola David, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, señor Fanda? Está, eh, está el doctor Cariño y está el doctor Zambrano Yo propongo que la haga el doctor Cariño Para que tengamos éxito en esta broma Pero tú dices No, no te reconoce la broma <risa> <body. risa> ¿Qué doctores? Pues yo diría que tú, panda. Me, me voy a hacer una cosa, pues ya somos los dos, pues somos el equipo de médicos. Okay, vamos los en, dos, los vamos dos. a enredarla, pues vamos ¿Eh? a hacer, vamos a tratar de hacer la broma chingona, compadre. Si aquí el Luis. reto, aquí el reto es primero que nos crea lo del chimpancé y segundo ¿Sí? este, pues que dé la autorización que de eso se sí. trata la broma, ¿okay? Ah, ¿ok? Pero ya del chimpancé ya después. Sí, no. Empiezas tú oh, la manita, cómo está tú. Empiezas. Oh, Ay, okay. para decirte que estoy aquí en el en el hospital. En el uh -huh. Mira, le vas a decir en el hospital. A ver, ayúdame, David. No, de la córnea feliz, no, no mames. <risa> Este, en el hospital especial, especializado de la córnea, hay una chingadera, así que no exista, ¿ok? Este, en Toluca, y bueno, pues ya le empiezo el rollo, fíjate, me trajo ahí. Hospital hija, de claro. retinología, panda. Ándale, de retinología. <risa> <risa> Ándale, sí me gusta retinología. Esto en sí. Toluca, y bueno, pues le empiezo a echar todo el rollo, estoy aquí con el doctor. Entras primero tú, David, y después nos la vamos llevando, ¿ok? vamos okay. enganchándola enganchándola enganchándola alguna duda que tengas David no ninguna entonces Regino que viene de Morelia y los 43 años Azuluca, hace este no estamos años? ¿Perdón? 43 ¿Perdón? años okay. hace un par de años que perdió la visión Pero primero perdiste un ojo hace cuánto tiempo Sí, hey, hace dos hace dos y el otro y el segundo hace uno no o sea hace dos años el izquierdo y sí. el año y el año pasado el derecho el derecho. Perfecto, ya está. Vamos a pegarle. Esto tiene que salir en directo desde el Pandacool Center. Las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Capaz de la tierra y no le cambies porque estás aquí escuchando las mejores bromas a través de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, es música. Mm, bromas. Excelente. Sale Regino. Sí. Despierten chaburrucos. Arroba quiero una broma. ¿De dónde hablas del hospital? Sí Bueno Bueno, hijo ¿Qué pasó? Pásame a tu mami, hijo Sí Regis Mari ¿Qué pasó, manito? Este, mira lo que pasa que este Me hablaron de De una clínica de Toluca Ajá Este, me había apuntado para Para los trasplantes de retina Ajá Entonces, este Pues me dieron en la mañana Y ya llegué Y estoy aquí en el hospital ¿Dónde estás? Aquí en Toluca Ay, ¿a poco? Sí, este, me vine con Jani Con Jania Ajá. Ajá. Ajá, porque ya ves que Jani no puede venir, mi esposa no puede venir Ajá. Ajá Entonces, este, pues ahora sí que me hablaron Que me viniera yo de De inmediato para Para ver lo de, este, las retinas Ajá Ajá Entonces, este, pues ya el doctor me dijo que, este Que necesita, este, pues Alguien que dé la autorización, ah, ¿no? Porque Jania, pues, no puede. Uh -huh. Entonces tenemos que si tiene familia cerca, ya le dije que tú. Ay, pues uh -huh. yo mañana voy a trabajar. Entonces, ¿lo más es quieren platicar contigo para que dé su autorización o para que, que sea que, que, seas mi familiar? Ajá. Ajá. Entonces, este, no sé qué te diga el doctor. Ajá. Pero ya ves que, este, pues, yo lo que quiero es, este, por pues, recuperar un poquito la visión, sabes que ya no veo nada. ¿Y a dónde te vas a quedar a dormir? No, pues, pues, estoy estoy aquí en el hospital, ajá, uh -huh. estoy sí. aquí en el hospital y aquí está Jania entonces no, no hay problema, ajá, uh -huh. entonces estoy, estoy en la clínica, entonces, este, te digo que hay un proyecto, ¿no? ajá, que, que los doctores, este, quieren hacerme, ajá, uh -huh. y este, y bueno, pues ahora sí que, pues, yo me aviento con tal de, de ver aunque sea un poquito, cómo ves, hoy estaría bien, eh, Pero, ¿cómo ves? por dónde estás, perdón, pues mira. Ya ves que pues yo no veo, uh -huh. ajá, es una clínica de retinología que está en Toluca, ajá, entonces, este, pues ahora sí que me hablaron en la mañana, este, pues preparé mis cosas, me traje todo lo que ocupaba yo y me trajo Jania, uh -huh. de las entradas agarramos un taxi y ya, este, llegamos a la clínica, allá me recibieron y ya, este, uh -huh. pues ya estoy aquí en la clínica, entonces, este, pues de hecho ya más falta que hablen contigo, ajá. Uh -huh. Pues te digo que yo mañana iba a trabajar. Este, y ya ves que ya pues he puesto su, ajá, su ajá. con su mamá. Sí. Oye, ¿y no puede ir Adrián? Este, es un familiar. Ah, Es un familiar directo y que es sí, que, sí. pues somos hermanos, entonces, pues es que es un familiar. Ah, oh, sí. Pero ¿cómo le hago yo? Pero nomás el auto... Mari. Ey. No es cuestión de que vengas, me des autorización y que tú des mis datos. ¿Pero en dónde contesto o cómo? Mira, te pasa el doctor. A ver. Y ya tú platicas con él, ¿sale? Órale, sí, man. Órale, manita, sí. ¿Ya pudiste comunicarte con alguien, Regino? Ah, ya está en la línea. Okay. Sí, soy yo. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe. Con, con María del Socorro, soy su hermana de él. Señora María del Socorro, este ¿usted es familiar directo del señor Regino? Sí, es mi hermano. Ah, qué tal, muy buenas noches, sí. mire, soy el doctor David ah, Y estamos aquí en la clínica de retinología en Toluca, en el centro de Toluca Le comento rápidamente, eh, Regino se había inscrito a un programa experimental Para eh, probar un nuevo método que puede recuperarle la vista en un porcentaje muy alto Pero eh, viene acompañado de una menor de edad, una Ay, niña de nombre Tania sí. no, no recuerdo, entonces sí. necesitamos prácticamente... Eh, la autorización de un un familiar directo y obviamente que sea mayor de edad para este pequeño eh, proyecto que estamos realizando para nosotros tener así la garantía o la certificación de que puede él inscribirse a este nuevo método que estamos aplicando sí, Mire, le comento rápidamente de, de qué se trata, ah, sí. hace alrededor de dos años perdió la visión del ojo izquierdo, sí. ¿es correcto? Sí. y me estaba comentando también el paciente que hace alrededor de un año este, padeció lo mismo pero ahora con el, el ojo derecho sí, entonces de su nivel de visión pues ya es demasiado bajo ¿verdad? Ya no sí. puede distinguir prácticamente ah, sí. eh, mucho y necesita el apoyo de alguien para poder moverse y, y que sea casi, casi casi su bastón Sí, sí es cierto doctor sí. Entonces pues sí. mire esta clínica está especializada en este tipo de, de cirugías experimentales apoyados por muchas Fundaciones que han hecho investigaciones alternativas sí, no. con diferentes tipos de animales. Viendo prácticamente el perfil de, de muchas especies, de donde nosotros podríamos presumir que, que viene el humano, uh -huh. hay similitudes en sí. cuanto a algunos órganos, ¿no? no en todos, pero sí en la mayoría eh, que, que bueno cumplen funciones vitales. Uh -huh. Y en este caso, en las investigaciones han apuntado, desde hace ya muchos años, eh, pues el parecido que tenemos con los chimpancés, ah. que son los animales, digamos, de la familia humana más directo, uh -huh. que podríamos encontrar nosotros como nuestros primos lejanos, uh -huh. y así le podríamos denominar. Uh -huh. Entonces, lo que estábamos viendo, la similitud de algunos monos de ese tipo, que uh -huh. tienen compatibilidad directamente con el ojo humano. Uh -huh. Por lo tanto, entonces, después de numerosos estudios, eh, se ha avalado por instituciones mundiales incluso Bien. el uso de este tipo de, de animales para poder nosotros generar pues una alternativa, ¿no? Porque la lista de a veces de trasplante es muy larga en los pacientes. Entonces, como le comento, este procedimiento es experimental, pero ya se ha llevado a cabo en diferentes países, ya está autorizado aquí desde hace muchos años, que quizás no se le haya dado la difusión necesaria, pero bueno, comento que esto ya se hace de manera cotidiana, ¿no? Para que usted no se extrañe de este procedimiento. Ajá, sí, eh, Prácticamente es hacer una, una cirugía, es un trasplante de retina, Ajá. y pues bueno, los, los donadores en este caso, el, el nombre biológico sería los trogloditas. Este procedimiento es totalmente seguro, consiste en introducirlo al quirófano, se trae a nuestro troglodita Ajá. lo que viene siendo la retina estas se van congelando para mantenerla nosotros en, el, en equilibrio y en ambiente que requieren y posteriormente se hace la colocación en el paciente Ajá. por eso también necesitamos la autorización de usted como familiar directo porque como sí, le comentaba, padre. viene acompañado una niña, pero la sí, niña sí. no tiene la la, la capacidad ni sí. la posibilidad para nosotros este, tomarlo como un testimonio aquí válido para para llevar a cabo esta esta cirugía oiga doctor pero si sí me garantiza que va a poder ver Sí, claro. Sí. La, Ay, cómo doctor, le, le puedo explicar mire la esto esto no es nuevo no crea que es algo que se destacó de la manga o que se inventó el día de ayer, esto ya lleva años de investigación sí. le hablo alrededor del mediados de la década de los ochenta Donde empezaron a hacerse ese tipo de estudios principalmente en los chimpancés Y como le comentaba en esta, en esta subcategoría de llamada troglodita uh -huh. Ellos tienen una similitud casi del 97% en cuanto a nuestra estructura ocular uh -huh. Por eso se eligió a este tipo de chimpancés Esto ya lleva años de investigación Viene avalado por ya diferentes Eh, ...instituciones muy serias a nivel mundial de esta investigación, se han generado reportes múltiples y se está tomando ya ahorita como una alternativa válida para poder recuperar eh, casi al 100% la visibilidad en el ser humano. Mm -hmm dentro de todo lo que es este proceso habrá algunas contraindicaciones, pero son mínimas y nada dañinas para para la vida humana, ¿No? Por ejemplo, eh, tendríamos que aumentar el consumo de banana en un periodo de tres meses para el paciente post eh, cirugía. Él eh, le vendría también saliendo o va usted a percibir en el paciente un crecimiento eh, relativamente ligero de lo que es cabello o pelo en el cuerpo, pero nada de gravedad, de ¿eh? nada que afecte eh, a algo ahí en sus funciones o que sea una molestia para para el mismo. Prácticamente serían estas las contraindicaciones, por así decirlo, ¿no? O bueno, como es una pequeña alteración en, en el equilibrio del cuerpo humano, pues bueno, estos se, se manifiestan de esta forma. ¿Está usted de acuerdo en que se lleve a cabo esta esta cirugía en la que eh, Regino eh, amablemente se inscribió para, para sí. querer alcanzar no sé si él... prácticamente lo que es la, la visibilidad? No sé si tenga alguna otra pregunta. No, mire, si él está de acuerdo que quiere aceptar la operación, yo estoy de acuerdo en todo. ¿Sí, doctor? Me parece perfecto, mire... Para llevar a cabo este proceso, para finalizarlo, le voy a comunicar a, a, a mi enfermera, a mi asistente personal, que se llama Rosy, Ajá. que es ella la que me va a tomar la parte de la autorización. Sí. No sé si me, me permita sí, este, comunicársela para que entonces usted, eh, lo hace posible, pueda brindarle la autorización, porque en unas tres horas aproximadamente estamos eh, ya... Eh, apartando lo que es del quirófano para llevar a cabo esta operación y, y pues, de lo más rápido posible podamos tener este este beneficio en Regino. Sí, por, sí, doctor, por favor. Permítame entonces, señorita. Ángeles, sí. Rosy, Rosy, ven para acá, por favor. Mira, aquí sí, ya está doctor. familiar directo de Regino. Sí, eh, doctor. Le, le puedes tomar lo que es la autorización, por favor. Eh, y sí, si me voy a a checar a Altroglodita. Con todo gusto, doctor. Sí. Aquí está el expediente, la carpeta. Claro, yo me encargo de la autorización. Sí, bueno, buenas noches. Habla Rosy, ¿con quién hablo? Ah, con oh. María del Socorro. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Soy Rosy, buenas la noches. enfermera y asistente del doctor Cariño. Eh, antes que nada, felicidades por este procedimiento experimental. Sí, Su paciente gracias. está muy bien cuidado. Ajá. Estamos aquí en retinología. Eh, sí. Necesito, por favor... Vamos a hacer el proceso de la autorización. Ajá. Necesito que me dé su nombre, el nombre del paciente, y que autoriza que el día de hoy se haga el procedimiento de el trasplante de córnea para su hermano. Sí, ¿Alguna sí, pregunta supuesto. que tenga? Sí. Entonces, primero el nombre de mi hermano? O no, el, el nombre de usted, soy fulanita de tal, hermana ah, de fulanito de Socorro. tal. Yo autorizo hacer Ajá. el trasplante de córnea de chimpancé a mi hermano. sí. Muy bien, permíteme un segundo. Oye, una pregunta, pero Dígame. mi hermano está de acuerdo. Claro que sí, está de todo, acuerdo. Sí. Ahorita se lo voy a comunicar para que hable con él. Sí. Este, él está pues tento, estaba Ajá, esperando sí, incluso. Claro, porque va a volver a ver. No, y aparte es bendecido, déjeme decirle Ajá. que hay una lista de, de, de cerca de seis mil personas del trasplante. Ajá. Y se hizo un sorteo y bueno, su hermano. Salió sorteado. Salió sorteado, Ay, se le comunicó, se, se le creen. trasladó, ya está aquí con, incluso con una menor de edad, muy linda, sí, la estamos atendiendo. Es mi se Jania, llama Jania. tiene 15 años, y sí, linda, incluso ya tomó leche, té, chocolate, ya oh. está aquí, aquí va a estar con nosotros. Ay. Mañana llega la esposa del señor, Ay, creo que tuvo acuerdo. un problema, sí. sí. Felicidades, yo creo que ¿hace cuánto tiempo que no ves, hermano? Uh, creo que como dos años o más No me diga, y ahora sí. le va a poder ver a su rostro, va a ser Bendito sea Dios, no sé, ¿Usted sí. es religiosa? Sí Bueno, hay que agradecerle Sí, adiosito. Bueno, a la ciencia y a Dios sí. Porque yo creo que no había ciencia sin sin, sin nuestro creador Pero, pero en fin, permítame un segundo a sí. ver, sí, por favor, sí. A ver, ahora sí, hacemos lo que le pedí, por favor, Ajá. su nombre, el nombre de su hermano, que autorice bueno, el procedimiento del, del trasplante de córnea de chimpancé. Adelante, sí. María del Socorro. Yo autorizo. Yo autorizo. El trasplante de córnea de chimpancé. El trasplante de córnea de chimpancé. Para mi hermano. Para mi hermano. Regino. Regino. Muy bien, autorizado. A ver, por favor. Aquí me regala su huella. en el pone, pone su huella en el teléfono, por favor. ¿En dónde? Ay, en, en, en la bocina. Es que ya estamos todos digitalizados. Muy bien, ya tenemos el proceso. Mande. Le voy a comunicar a su hermano. Permítame un segundo. Señor Regino. Sí. Es su hermano. Sí, hermano. ¿Qué pasó, manito? Pues ya, manita, qué bueno que ya... Sí, ya, ya fue este Me van a hacer la operación y estoy bien contento porque sí. yo lo que quiero es es, es ver, volver a ver sí yo a yo poder ver. trabajar otra vez gracias sí, a Dios mío, ya ya este le ganas, pues, pues sí manita pero estoy bien contento y qué bueno que que sí pudo se pudo hacer esto y sí. y ojalá pronto vuelva yo a ver porque es lo que más deseo tú sabes que quiero salir adelante y sí, pues, seguir mojo? trabajando es un, un ojo los dos ojos los dos ojos, manita. Ay, qué padre, manito. Pero estoy bien contento, manito sí. La ración, no te preocupes, ¿eh? Manos. Ya me dijeron la ración que vas a tener. Oh, sí, sí. manito pero... pero no importa, manito, tú recibe esto y sé feliz. ¿Eh, manito? ¿Qué es Por fin ya voy a poderte ver a ti a mis hijas y a toda sí, mi familia. Sí, cierto. Sí, ya, ya me enseñaron el, sí. el primate este que... De las, de las rutinas que me van a poner Y yo creo que sí voy a Ay, Voy a quedar muy bien, manito Sí, manito, échale ganas Y, y trate bien tranquilo para que la operación salga bien ¿Y sabes qué? ¿Qué, manito? Tengo muchas ganas de verlos, de verte sí. y de abrazarte Sí, manito, ya ves, ya te dije que voy a ir para diciembre ya pero sí, que Pero ahorita que sales de la operación, la recuperación la puedes pasar aquí en mi casa de no, Toluca ¿sí? para acá son dos horas ¿eh? sí, Okay manita. Sí, Muchas gracias y gracias a Dios tía. Voy sí, a estar manito, bien. Mira si es preciso yo voy por ti, ¿eh? no, sí, para bien. que ya te traiga yo aquí a la casa. Demanito, ¿Eh, pero tú échale ganas. Demanita. Sí manita échale te ganas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó? No que ya me van a meter al quirófano. Ay mi vida, le voy a rezar porque que todo se. Te... Pero déjame te hago una pregunta. Sí, a ver. Dime cómo soy el panda show. <risa> <risa> ¡A toda máquina! <risa> ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Hola, Coquito! ¿Cómo estás? ¿Estás en las bromitas del Panda Show? Oye, me comentaba que tú le enseñaste el Panda Show, tú le enseñaste este bajo mundo de las bromas, ¿cierto o falso? <risa> ¿Cuando, Ay, a cuando vivimos en la ¿no es A ver, ah. pero. Espérame, espérame, este, Regino, Regino. Mande. A ver, siéntate, necesito que hables con el chimpancé, por favor. Ah, este, es, este es el que vas a recibir. Se, se llama, se llama Manguito. Hola, Manguito. Ay, a Ay, bien linda, Coquito, dando la autorización, mandándole la bendición. Neta. ¿Pensaste que le iban a hacer el trasplante de córnea de chimpancé, ¿eh? panda. Ah, perdón, perdón, retinas, perdón. Ah, sí, hablamos ah, de ah. retinología, ¿verdad? ¿no? <risa> perdón, déjele paso al doctor Cariño. Perdón, doctor, ya me ando equivocando. Aquí está la bromeada, doctor. Ay, Rosy, siempre con tus errores ¿Cómo estás, señora? Disculpeme, doctor, lo que pasa socorrito. es que... Es que estoy en mi periodo, doctor, y me pongo así ah, tu corrito se le descalabró el Petroglodita, señora por eso. Hola, señora, tú ¿tú habla, habla Rosy, la enfermera Le pido una disculpa, es que su hermano nos pidió la bronca Perdón, ¿eh? Ah, disculpe, ¿puede poner otra vez su huella en el teléfono? Porque no se registró bien <risa> Regino, dile por qué le hiciste la bromita, carnal Adelante Nada no, no, más para decirle que la quiero mucho Y que siempre a mí se preocupa mucho por mí Ajá Y que ojalá ya pronto no. Pues ahora mi cine venga a ver porque ya no la puedo ver <risa> Oye, como que no se escucha muy contenta de la broma, ¿eh? No, Mari <risa> ¿Sí te gustó tu bromita? Marico. Mari ¿Qué? ¿Sí te gustó tu broma? Ay, vas a ver Oye, y eso que tú le enseñaste el bajo mundo de las bromas, para que veas ahora qué se siente estar del otro lado. Pero bueno, Regino, yo espero de verdad que sí puedas hacerte un trasplante que mejores la vista. ¿Para qué? Pues después no te equivoques de bújero, papá. <risa> ¿Ya le comentaste a tu hermana lo que nos platicaste, que el otro día te equivocaste de bújero? Ah, no. Pues platícale, platícale, no. compárteselo, compárteselo. Platícale, pues es tu hermana, ¿qué tiene? Ay, no. ¿Se lo platicas Maris... tú se lo platico yo? No, mejor dile que le ponga el radio. ¿Que le, que le ponga claro música? Ay, Coquito, aliviánate, chintrolo, para que veas que estar del otro lado las bromas, hay que aguantarse. Bueno, Regino, dime, Morelia, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Estamos de Claro Música desde los Estados Unidos, llámame 855 804 de todo el país, 800 pendite, vía WhatsApp 553 726 82. estoy en la Jardín Balbuena, y está Rocío, hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas las tenga usted, ¿cómo estás muñequita? ¿Qué tal tu día? Bien, gracias ¿Qué? ¿Tienes frío? ¿O qué te pasa? ¿Estás temerosa? Estoy nerviosa ¿Y por qué estás nerviuda, Rocío? Pues porque no había hecho ninguna broma ¿Ah, es tu primera vez? Sí O sea, te estamos estrenando en el mundo de las bromas <risa> Oye, ¿y cuánto tiempo escuchándonos? Ya un año ¡Un año! ¡Órale! Sí. ¿Y cómo y te diste cuenta? En la ah, ¿en dónde? ¿En, dónde? ¿En, ¿En qué buena? ¿En Radio 1? En qué ¿En, buena. En, en For... Ah, estás en qué buena. Pero ya nos escuchaste en La Mejor. Sí, así es. Eso, mira. Dame puño, güey. <risa> ¿Y cómo te diste cuenta de nosotros? ¿A través de la radio? ¿A través de la piratería? ¿Cómo A te diste de cuenta? de la radio. Bueno, qué bonito. Y platícame, ¿broma para quién? Para Jorge. ¿Y quién es Jorge? Jorge. Eh... Pues es mi exnovio Bueno, Aquí. tenemos una semana que terminamos pero ¡No me vamos. digas! ¡Chintrolo! trolo. ¿Cuántos? ¡Siete años! ¡Siete años! ¿Y qué pasó para que tronaran después de siete años? Pues muchas cosas Yo creo que se juntaron varias cosas Pero pues una de las cosas ¿vale? Que siempre se queja es que yo soy muy celosa mm, ¿Y sí o no? Pues yo digo que no Si no tengo motivos ¿no? mm, Bueno, no lo sé, o sea Oye, una preguntita, Rocío, ¿tienes el uh -huh. altavoz? No, no veo no. muy lejos. Un poquitito, Paquita, pégate la boquita, no, no seas tímida, okay. haz, haz de cuenta que me besas, tropo. Ah. <ríe> Acércate. Oye, pero okay. ¿sí te dio suficientes motivos para ser celosa? Pues en un inicio de la relación sí. Mm, ¿Con quién? Es que él tiene dos hijos, entonces con ah, la mamá ya. de sus hijos sí me dio como muchos motivos. Wow. ¿Y qué te atrapó de él para... ¿Para tú, siendo una mujer joven, sin hijos, soltera, te enredarás amorosamente con alguien divorciado o separado? Pues yo creo que su forma de ser uh -huh. es una excelente persona uh -huh. y eh, pues que siempre está al pendiente de mí. Ok, bueno, terminaron hace una semana, duraron siete años, noviazgo largo, ¿te terminó o lo terminaste? Lo terminé. ¿Y le dolió? ¿Se puso loco? Pues en ese momento se enojó porque él es muy explosivo, entonces en el momento eh, se enojó y se hizo el indignado y yo también. Y pues ya, ¿no? Hasta ahí dejamos la, la relación. No manches. Y él me buscó luego, luego al día siguiente, pero pues yo ya no eh, le di pie para, para hablar ni nada. Ni más que nada porque pues o sea, es cierto que es antes, Siempre se, el que se enojaba era él, pero pues como esta vez fuimos como los dos, digamos así, que nos enojamos, pues entonces ya. Yo dejé hasta ahí, todavía me buscó y me dijo... Te vas a seguir manteniendo en tu postura y todo eso. Hace que ya. muy digno, así como diciendo el Todas Mías. Sí, <risa> ¡Ah, qué condenado! Sí. Y platícame, qué bromation para Jorge. Bueno, pues lo que quiero es que eh, tú le hables, haciéndote pasar como mi actual pareja, pero diciéndole que yo ya llevo dos meses saliendo contigo y que mm. formalizamos el martes. Él, como te digo, me, estuvo, me ha estado buscando, pero el martes yo llegué a mi casa hasta las dos de la mañana. Entonces él creo que estaba ahí afuera esperándome, pero yo entre... Bueno, dejé mi carro en otro lado, ¿no? ¿Neta? Entonces él no se dio cuenta mm. y este entonces se enojó horrible porque pues él tiene la duda que dónde estuve hasta las 2 de la mañana el martes. Al día siguiente estuvo todo el día fuera de mi casa. O sea, y, o sea digamos cada... que ya hasta te hostiga. Pues más bien, me estuvo... Sí, o sea, él según se esconde, ¿no? Pero pues obviamente yo reconozco su carro y me di cuenta que estuvo ahí dando vueltas y vueltas en mi casa, ¿no? Uh -huh. Ayer, o sea, yo siento que más con la incertidumbre de qué estoy haciendo, de por qué no lo estoy buscando, por qué no hablamos, todo eso, pues él me buscó y me dijo que aclaráramos las cosas, que él me amaba, que quería que, pues que, a, que habláramos, ¿no? Y que le dijeran sí que me molestaba de él, que por qué estábamos peleando por esto. Entonces hablamos, pero a él se le quedó la duda y eso era, siento yo, que su incertidumbre y me volvió a preguntar, ¿no? O sea, ¿dónde estuviste el martes? Dime la verdad, ¿qué estuviste haciendo? Todo, ¿no? Uh -huh. Hoy en la mañana me quedé sin pila y él estuvo marcando, hasta las once de la mañana se pudo contactar conmigo y también como que tenía la duda de... que Yo le dije, pues es que me quedé sin pila y ya, ¿no? Y estaba dormida, no le dije más. Pero aún así se quedó con la duda De hecho, enseguida, como a la hora, llegó a mi casa Oye, Rocío ¿Y lo sigues queriendo? ¿Lo sigues amando? ¿Hay todavía amor? de sí, tu parte? Claro sí Yo sí lo quiero, lo amo mucho okay. ¿Y cuál es el motivo de la broma? ¿Por qué quieres Yo cotorrearlo? Lo que quiero es que uno, se dé cuenta De que cuando a alguien le dan motivos Pues es muy natural Que se les a esa persona ¿no? O que desconfíes de ella Por eso le quiero hacer esa broma Y dos este, también quiero pues que se dé cuenta que no porque terminemos Yo al día siguiente voy a ir corriendo con otra persona Y voy a buscar a alguien más, ¿no? ¿Qué edad tiene, Rocío? Yo 32 años ¿Y él? 42 Ok, ¿y te dedicas a qué tipo de actividad? Yo soy administradora y tengo mi propia empresa de esos Ah, oh, Ok, entonces tienes... Ay, mira, órale, mira ¿No quieres ser mi novia? <risa> <risa> Oye, ¿cómo quieres que me llame? Sí, pues el nombre que tú quieras Porque pues a él no, no le suena ninguno Así que no hay ¿Qué problema ¿Qué te parece que me llame? Um, Margarito No, está muy feo el nombre <risa> No, además es un segundo nombre <risa> ¿Anita? ¿no? Sí. ¿A ¿Ah, ese es tu nombre? Mira Para que veas, acá, que, que, qué te parece que me llame? Leopoldo, ¿te late? Leopoldo Ok, sí. okay un tipo que de 36 años Y nos conocemos ¿De dónde? Ah, yo, yo tenía la idea de que hace poco este, Bueno, hace un año Mi hermano nos presentó a un abogado Nos ayudó en un caso de mi mamá en, Con respecto a un banco okay. y Amigo de tu hermano Amigo de mi hermano Y hace dos meses este abogado me ayudó a mí Para sacar un carro de un taller Y nos fuimos hasta un problema legal en la delegación ah, Porque okay. el taller no me quería Entregar mi carro ¿no? Entonces puede el, ser este abogado Sí, exactamente. ¿Cómo se llama mi cuñado? Isidro. Isidro. Ok, entonces okay. prácticamente de que ya fue, de que tú y yo tenemos dos meses, está deja está de saliendo. molestar. Ajá. Y este y pues que el martes formalizamos ya bien, o sea si quieres le puedes decir que estuve en tu departamento pero que no que la se pasamos raro, increíble, ¿no? increíble. Okay. Exactamente. que te hizo muy raro pues que yo te, que alguien me estuviera llamando y que yo terminé pues como apagando el teléfono no okay. muy y bien que, perfecto pues, bueno más bien te quería decir que hoy por ejemplo hace rato me acaba de marcar me marcó seis y media y yo le contesté muy indiferente y me dijo que dónde andaba yo le dije tuve que salir un mandado a hacer unas compras y ya no y hasta no me, me dijo Oye, gracias por contestarme, como si le hubiera hecho un favor, ¿no? A la hora volví a marcar, Marco como dos veces y no le contesté el teléfono. Entonces, o sea que el vato decir. está... Po. Sí, de hecho, no sé si esté aquí por mi casa, porque yo me salí y no estoy ahí, ¿no? O sea, estoy cerca, pero no ahí, porque seguramente pues va a llegar, ¿no? Wow. Pues Entonces, tú lo sigues amando, decir? pero él está enfermo por ti. Yo no sé si sea sano una relación así, ¿no? Pues es que no sé, nunca se había comportado así Al contrario, él siempre en estos siete años Nunca fue celoso Recuerda nunca. lo que dice el dicho y Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde pues, sí, Bueno, pues pues vamos a pegarle la bromita, ¿no? Vamos a pegarle, que, pero vamos a estar juntos Tú también vas a participar ¿Vamos a estar juntos? Ok, ¿y pues claro. es qué vamos a decir? No, pues tal cual, o sea, pedirle Que pues ya se aleje de ti, que pues, ustedes fueron novios, eh, citarle lo que me acabas de decir y pedirle que se aleje, que ya no te esté hostigando, que no te esté yendo a buscar, que no te llame por teléfono, por lo que me estás pidiendo. Okay. Listo, vamos a darle las bromas en tu show ¿Qué tal? Les hablas amigo del Borrego Nava Y un saludo para toda la gente que está escuchando en este momento Este programa número uno Panda Show Las bromas en el Panda Show Claro, Mmm, Bromas Pide tu broma por Whatsapp 553-726-3482 No, mi amor, tranquila Mira, yo creo que hablando bien Podemos aterrizar y hacer las cosas Como lo estamos haciendo De una forma congruente Sí, bueno, Jorge ¿Sí? Habla Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Bien, ¿Bien, bien? Oye, brother, este, ¿tienes unos minutitos que, que me regales? Estoy aquí con Rocío. Sí, sí Perdón, sí, sí, sí, sí. casi no sí, sí, te oí, escucho, dejando, pero, pero dígame. Ah, ya, es que casi no te escucho, no sé si tienes el... la del tar... Ah, gracias, qué amable. Sí, dígame, bueno. Oye, mira, muy sencillo, lo que pasa es que estoy ahorita platicando con con Rocío Ella y yo empezamos una relación. Yo soy Leopoldo, soy amigo de Isidro. Le llevé algunos casos de un auto hace un tiempo. Eh, nos hemos empezado a conocer y empezamos el martes a tener una relación. Pero ahorita estoy teniendo con ella una plática porque si hemos notado, incluso el martes llegamos tipo 2 de la mañana después de Cenar Rico. Y, y bueno, he observado que le estás siguiendo, le estás observando, le llamas por teléfono y bueno, estamos platicando y... Quiero saber si se te ofrece algo. ¿Cuál es el problema? Creo que estás confundido. ¿En qué ¿No sentido? No puedes marcar en un ratito porque vengo manejando. Bueno, estamos platicando ahorita. ¿Qué tiene que estar manejando? Ahorita vengo manejando y no estoy como para... Algo así. Mira, Jorge, yo estoy tratando de hablar como gente civilizada. Eh... Pues como gente civilizada te digo que vengo manejando, no sé si me bueno, la No, y como gente civilizada te pido por favor que te alejes de ella. Mira, te la voy a comunicar, está aquí con mi, mi, con mi, mi, mi, mi. <risa> <risa> Ok, vamos a volverle a marcar y entras tú Oye, pero sí, necesito es que, que le... ¿sabes qué? qué? ¿Qué? Yo siento que... Bueno, es que no te dicen no, él es taxista A lo mejor trae pasaje, por eso no quiero hablar." verdad ¿Ah, él es taxista? Sí ¡Uchale! Uh, con razón ¿Y por qué no me comentaste eso? <risa> Chanclas de pichón, no manches Pero que... es que sí estaba hablando por teléfono, ¿no? Y... Sí, sí estaba hablando por teléfono Por eso es que quién sabe Pero bueno, mire, esté con pasaje o no Nosotros tenemos que intentar, ¿ok? Déjale, Marco, ¿no? Vamos a ver si contesta Prepárate, porque tú le tienes que pedir Oye, pues mira, ya lo nuestro ya fue Te pido, por favor, que me dejes de hablar Me estás causando un problema con Leopoldo Es lindísimo Me lo presentó Isidro Oye, yo creo que colgando el teléfono Y comportándose de esa forma no se vale hay que tener un poco de educación aunque seas taxista Jorge, yo creo que los taxistas son educados ¿no? Si te estoy diciendo que me permita a mi para atender tu llamada creo que es una y aquí es una persona necia y esto no bueno no hablemos de necios engrejados minuto para poder entender mira Jorge tú hablas de personas necias y tú eres el que no puedes entender que tu relación no te terminó mirar. Mirar, bueno, no soy... Oye, cálmate, Naco, cálmate, no te estoy gritando, creo que estamos hablando bien, o no, al menos no, yo estoy hablando si bien. Oye, cálmate, ¿Sabe? imbécil, no te estoy ofendiendo. Y cuando quiera, donde quiera, si es algo personal, mí, ¿no? lo arreglamos. Discúlpame, soy abogado, no me voy a rebajar con un taxista. no me voy a rebajar Si con un hay algún abogado, problema, si vemos algún problema, lo arreglamos en la corte, no a golpes. Mira. Yo no me, me voy a rebajar un abogado, un abogado mi tío, ¿qué? Que no Mira. <risa> bueno, como tú quieras. Mira, estoy con Rocío. Yo creo que ella quiere poner las cosas en claro. Tú eres pasado. Yo soy presente. Entonces, deja bueno, de buscarla. Eso dices Nosotros el martes regresamos. Escúchame. Sí, lo sé, lo hemos platicado. Llevamos dos meses tratándonos. Sé que eres un arrastrado con tu ex, tienes a tus hijos. Cuida tus, cuida a tus hijitos, es lo que tú tienes que hacer. Nosotros no tenemos familia, sí, tú ya estás más grande que yo incluso. Mejor dedícate a tus hijos, a tu taxi y haz tu vida. Es lo mejor, es lo mejor para los tres. O es mejor para los cinco, para los seis Para tu ex, para tus dos hijos Para mí, para Rosy Es mejor ah. Rosy, mi amor, es muy necio, eh, de verdad Es que quiere los golpes, la verdad es que yo no Sabes qué. lo arreglo Lo ah, mejor qué? Arreglo con ella. Bueno, José Ah, eres tú, Rosy, ¿Sí ¿eres tú? Sí, sí. por favor Ya me salí, muy mal. ¿Y No quería que ¿sí? te así. así Tú y yo ya habíamos terminado cuando yo empecé el martes con Leopoldo. ¿Con quién? Con Leopoldo. ¿Ahí se enteró? Sí. Eh, yo soy mi Lo ¿Cómo? único que pido es que me dejes Yo quiero ser, darme una oportunidad con otra persona. Quiero ser feliz y quiero estar con él. Cuando puedo hablar? Sí. Te digo, por qué, ¿Por qué se, se rompieron. ...como esta persona que ni siquiera se ha ...él habla, y habla y no... ...yo siempre hablé contigo... ...y siempre te estoy... dije... el día que tú me dijeras... ...que eres una persona... ...a mí me extraña... Esto. ...casi no te escucho... ...a mí me extraña esto que me estás diciendo... ...porque yo te dije... ...que el día... ...que tú quisieras andar con otra persona... Pues, no. mira, por eso mismo, ahorita yo quiero Darme una oportunidad con Leopoldo oh, Quiero Dios. que me dejes en paz oh, Ya no sí. quiero que me busques te Ayer obviamente sí país, me di cuenta Te de pedí que... por favor que hablar Déjame hablar y... Nada Es mal. que también Quiero que entiendas que ya no quiero que me busques más Este Yo sí quiero darme esta oportunidad con Leopoldo Y también te voy a pedir un favor O sea, ya no vayas a mi casa Desde la semana pasada te pedí ...de la manera más atenta que no no vinieras a esta colonia... Y, este, ...y pues tú lo viste ayer, ¿no? O sea, sí me di cuenta que eras tú cuando salí con mamá... ...sí me di cuenta que eras tú cuando llegué con Fabiola... ...yo no quería lastimarte, pero sin cambio ...pues creo que me merezco dar una oportunidad. Mira, tú no mereces una persona como la que te veo Pues no, al contrario, Jorge... Yo creo que siempre debí de andar con una persona así, una persona libre, que no tuviera hijos, que no estuviera siempre arrastrando a su exmujer. No. Porque eso fue lo que siempre pesó en esta relación. Y alguien de mi edad, alguien de mi edad, alguien que tuviera un futuro, alguien que, que tuviera aspiraciones. Y, y creo que te lo dije ayer, ¿no? Eres muy inmaduro y Leopoldo no. Leopoldo me da esa seguridad que tú no me das. Además, Jorge, ¿quién eres tú para decirme con quién debo andar y con quién no? Pues que yo soy ¿ah? ¿Quién soy yo? no sé sea, ¿cómo me vienes a decir eso? Pues sí, Jorge, nuestra relación duró siete años, pero hasta ahí se acabó. ¿Y cuándo la terminaste? Desde el día que peleamos, ¿no te acuerdas? En la fiesta de Manuel. Ah, ¿y de dónde venías hoy en la mañana? ¿De dónde llegaste hoy en la mañana? Ya es o sea, que ya se vale todo lo demás Jorge. Ya. ¿De dónde llegaste? ¿A, a tu casa dijiste hoy en la mañana? ¿De dónde venías? Sí, salí con Leopoldo a desayunar en la mañana No, no, no Nosotros llegamos juntos Sí, de que hablamos anoche ¿Cómo? Sí, de que hablamos anoche, José ¿De que hablamos anoche? De, sí, y de que te dije que eras un inmaduro ¿No te quedaste en mi casa anoche? Sí, cuando hablamos. ¿No te quedaste a dormir conmigo? Sí, cuando hablamos ya te dije. ¿Anoche te quedaste a dormir conmigo? Sí, porque tú insististe en venir a mi casa y te dije que no, o no es cierto. Y en la mañana no me pudiste haber dicho... Además, ¿quién fue anoche a mi casa? Tú fuiste... Tú fuiste por mí, ¿por qué? Tú fuiste a mi casa, tú viniste por mí. Oye, pero ¿no estás mal. Además, mira, Jorge, el punto es lo siguiente: yo ya no quiero nada contigo. Yo quiero estar bien con Leopoldo ya no quiero saber nada de ti. Ese es el punto. No, pues está bien, yo te lo respeto. ¿Sabes qué es lo que te perdonaría. Lo que te, lo que te, te dejo, me dijo. ya tienes tiempo tratando perros. Mira, Leopoldo no es ningún tipejo. Es más que eso Rota? No, No. ¿O sea, cómo, ¿Cómo es posible es una que no buena persona que que sabido, Y me ha apoyado todo este tiempo ¿Te ha apoyado en qué? En todo, en todo, él fue el que me ayudó a sacar el carro del taller Él es, ha estado en todo momento ¿De cuál taller? Del taller verde Ah, ¿es el abogado de Isidro? Sí, es el amigo de Isidro ¿El es que dices que andaba ahí? Sí, él es, él es el que me ayudó y a partir de ese momento Pues él y yo hemos empezado a salir ¿Y por qué no tienes el valor? tú, ya que él no creo que lo tenga, ¿no? ¿Por qué no tiene el valor de decirme las cosas sin diferencia? Pues es que sí, Jorge, o sea, en primera porque no creo que tenga que darte explicaciones como el último mensaje que te mandes, ¿no? Yo ya no tengo por qué darte ninguna explicación y quiero que lo entiendas. Bueno, está bien. Está bien. No, que no te desgastes, cariño, Que no te desgastes. Oye, taxista, ya se te advirtió, ya te dijo Rocío lo que pretende, yo también ya te dije, mira, Yo soy cuestión, yo soy de leyes, tú eres de volante. Si sigues acosándola, directamente lo veré con las autoridades, ¿de acuerdo? Mira, no, no, no tengo... El... Es acoso lo que estás haciendo. Pero Déjanos vivir en paz, ya te lo dije. Pa cuida a tus pa hijitos, cuida a tu ex, a cuida tu taxi, cuida tu vida. Pues déjanos mira, ser felices. Es un trabajo muy honroso si no lo sabes Está bien, te aplaudo, felicidades Sigue manejando No, está para bien que... como... Mira, oféndeme todo lo que quieras Yo no voy a caer, tengo educación no. Mi vida son los libros El tuyo son las calles no, no. Los libros no te dan la educación Porque no lo sabes Está bien, déjanos ser felices Nada más He transmitido, he, he planteado Y si no, lo diremos directamente con las autoridades. Punto. No, no, no. ¿Estás imponiendo algo? No, discúlpame. En ningún momento Déjame. estoy imponiendo. Tú has estado hostigando a mi novia. Tú eres ah. su ex. ¿Estamos? Ah. Ahora, si quieres, ah. Ah. lo vemos directamente no, no, no, no, no, en el Ministerio se Público. Humano, ¿Cómo se Leopoldo. Ah, ¿no tienes otro nombre? Y si tengo dos, tres nombres, ¿eso qué tiene que ver? Pues es que no. Tú te llamas Jorge, ¿no? Humaro ¿Tienes otro nombre? Idiota, sí, ese es tu segundo nombre. Bueno, en fin, en fin, ya ya ya Rocío ya planteó, yo ya planteé, sigue tu camino, maneja con precaución, por favor, y espero que tengas pasaje para que tengas que comer, ¿de acuerdo? No habrá otra llamada, no habrá otra llamada, ya no habrá otra llamada, está dicho, está planteado. Ya que la voy a decir que te cada uno de Ok, y el día que yo te vea, solamente te voy a preguntar cómo soy el panda show que es una broma. A toda máquina. <risa> estás en las bromas del panda show, <risa> ¿qué onda? ¿Cómo estás, Jorgito? Es una broma de Rocío. <risa> Oye, tu teléfono está de la cola, compadre. No deja el taxista para que, para que tengas un buen teléfono. <risa> Oye. ¿Cuál fue. Está pegando la. No te entiendo nada. Oye, quita tu altavoz, por favor. Jorge, no se te entiende ni más. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Jorgito? No. Mejor no, mejor no te digo panda, porque... Oye, vale. yo soy yo soy de leyes, tú eres de volante. ¡Ah! <risa> Rocío, dile por qué le hiciste la bromita chancluda. Pues uno, es para que te des cuenta que cuando a uno le dan motivos, es obvio ah. que vas a enojarte. Dos. Ah, no, no Porque sabes que te amo mucho y que no entiendo cómo es posible que creas que si tú y yo terminamos enseguida voy a ir a hacer algo malo o voy a irme con alguien. Desde... Ah, Sigue sudando de lo que dice el martes, pues no hice nada, Jorge. Oye, pero según dice él, lo argumentó que no han terminado, ¿no? ¿Sí no, y ayer vino a buscarme y hablamos y arreglamos las cosas oye pero anoche qué anoche cogieron o no ¿Qué? porque bueno quiso dejar entre líneas con el supuesto abogado y dónde te quedaste anoche y dónde oye, dormiste pana. anoche Mande. oye pana qué onda Dígate que si me figuré que podía ser una broma y le estoy buscando en el radio Y como ya no, encontré nada, no estoy ni en Radio 1. No, compadre, estamos en la Mejor 97.7 de lunes a viernes de 7 a 9, pero ahorita estamos de Claro Música hasta las 22 horas, así que te la pelaste. Por eso es que ya no nos encontraste en la radio, vamos. que una broma, te lo prometo que soy yo. Ay. No, Lo que sí yo les digo, la neta del planeta Es que esta relación ya está muy tóxica Muy, muy tóxica ah, <ríe> Reinventense Tienen que reinventarse y pues busquen su felicidad Rocío, dime cómo se oye el Panda Show A toda máquina, pandita Vientos chaparrito, ¿tú qué opinas De esta situación y de este cuadro y de esta relación? Dime tus comentarios en el tourer Arroba Panda Y estoy en Monterrey, Nuevo León Donde estamos a través de la mejor 92.5 Ahí está Moisés ¿Qué onda Moisés? cómo estás papá qué bueno mi y qué me cuentas pues aquí planeo una broma para mi hermana órale qué bromita para tu hermana platícame bueno te cuento Eh, lo que pasa es que mi, mi hermana está estudiando psicología ¡Órale, qué padre! en ¿Dónde? En, en Acapulco, ella vive en Acapulco ¡Mira, qué padre! ¿Y cómo se llama tu hermana? Cintia, se llama Cintia ¿Y hace Cintia. cuánto tiempo que está en Acapulco? Eh, allá, allá vivimos Ah, okay. Sí, viven en Acapulco fuera. ¿Y qué se te perdió en Monterrey, papá? Pues ya ves, las circunstancias me trajeron para acá ¿Cuánto tiempo llevas en Monterrey? Tres años Ya tres años, padrísimo. Bueno, entonces son de Acapulco, tú estás en Monterrey por circunstancias que tú sabes. ¿Qué bromita para Cintia? Ok, eh, pues en vacaciones yo suelo ir a Acapulco. Ajá. Eh, entonces, eh, en unas vacaciones yo conocí a una, una muchacha, se llama Gladys. Uh -huh. Y resulta, con el paso del tiempo yo le conté a mi hermana y resulta que es su, es su compañera de, de escuela, Vanquis Alonso. No me digas, neta, ¿pero fue producto de la casualidad? Sí, sí, de hecho la, la conocí por redes sociales, este, platicamos y todo <risa> Para que ya. veas qué chiquito es el mundo, ¿y cómo se llama la morra? Bastante, Gladys O sea, conoces a Gladys por redes sociales y resulta que son compañeras Mira nada más, sí. bueno, ¿y luego? Entonces, yo cuando le comento a mi hermana, pues ella no le agrada la idea No sé por qué, no sé si le sepa algunas cosas a Gladys Y por eso no le agrada esa idea No me ha dicho, pero yo tengo entendido que no le agrada la idea Que yo esté hablando, saliendo con ella Oye, pero ¿por qué dices que no le agrada? O sea, ¿te lo ha dicho de frente? ¿Te ha dicho sí. oye? Cuando cuando platicamos de, de, y ella se enteró O así de repente ve que Gladys sube alguna foto conmigo Porque cuando nos hemos visto, pues, hemos tomado fotos Y mi hermana me, me manda las capturas y, y se, se molesta Pero no te da argumentos, no te da un por qué, oye no me gusta por esto o por aquello, no, no me ha dicho nada, le he preguntado infinidad de veces y solo me dices, no sé, es, es tu vida, tú ¿sí sabes lo que haces, simplemente a mí no me agrada y, punto, ah, okay. Ya. Okay. y bueno y qué bromita son... para Cintia. Bueno pues tenía pensado cuando eh, hace aproximadamente un mes, un poquito más del mes, Gladys vino Monterrey a visitarme. Uh -huh. Entonces, ¿qué me ocurrió? Contarle a mi hermana que Gladys vino y decirle que que en esa, en esa avenida, pues, mmm, quedó embarazada. O sea, que en esa avenida... <risa> en esa avenida quedó. Hay mucho tráfico. <risa> Oye, ¿qué edad tienes, Moisés? Yo tengo 24 años. okay ¿y Cristina? Cintia, Cintia. Perdón, Cintia, qué idiota soy. Cintia... <risa> Ella tiene 28 Ah, es mayor que tú ¿Y Gladys? Gladys tiene 22, 23 Ok, ahora tú eres casado, algo, tienes pareja nada, hijos? No. Nada de nada Gracias a Dios, libre Oye, ¿y por qué no le dices que resulta que en la ida que fue a Monterrey Tuvieron algo que ver, está embarazada Que te vas a casar con la Gladys Pero aparte quieres que ella sea la madrina de bautismo. <risa> o en este caso, pues si quieres irte por el lado del matrimonio, que sea de arras o de arras. Bueno, pues tengo algo a lo mejor que mi tío, anda, este, le quiero comentar que su papá pues, se enteró que está embarazada, ¿verdad? Y quiere que la casque de su casa, o sea, que me haga responsable ya. Entonces, ok. La broma, el, el punto de la broma sería decirle a mi hermana eh, que me ayudara mientras no sé qué hacer, pero como tengo que sacar sacarla de su casa. Que mientras que te ayude, la tenga ahí con ella. Y que la tenga ahí en la casa, pero que como ella vive con mis papás, eh, eh, decirle que, que no le diga a mis papás que, es, que está embarazada de mí, simplemente que es su amiga, que la va a ayudar, para ahorita que yo vaya en diciembre en las vacaciones, yo pueda arreglar la situación. Zokito, Loki. O sea que prácticamente la meta a la casa como amiga suya, pero que no tengo ah, lucre con los papás. Vientos, ah, está buenísimo. ¿Estás listo? Ojalá que reaccione bien. Venga. Vamos a darle señores, estamos en directo a través de Claro Music en Monterrey a través de la 92.5 y a donde vamos a marcar, nada más y nada menos que Acapulco a través de la 100.1, las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Bobby Pulido y te invito a que sigas escuchando el Panda Show donde vas a encontrar todas las mejores bromas. Las bromas en el Panda Show. La mejor FM. Mm, broma, excelente. Sale mm. mi moi. Échale papá. Pide tu broma por Whatsapp 553-726-3482 Tienes que tener la respuesta eh. Buenas hey, ¿Qué pasa? Soy yo, soy muy uh, Dime ¿Estás ocupada? No, me iba a meter a bañar porque llevé a Pupi al veterinario no, Ok Dime Bueno, no, pues entonces déjame Te cuente, ¿eh? que ayer yo no te pude marcar ajá es que que te había lo que habían platicado por mensajes de Gladys uh -huh. pues ya ya hablé sí, con ella y sí resulta que eso es lo que tú me dijiste es no está muy feo sí. y Oye, no sé y que qué hacer no, ¿Eh? por eso y que no que no no no no sabe no, <ríe> es que se me fue o sea si quieres ¿Cómo vas a creer los no chingues? O sea, tantos condones que hay, pastillas del siguiente día. O sea, ya créeme que que eso ya es pendejismo. Yo salí embarazada, es? pero estaba chamaca. Yo ni ni sabía de esas cosas. Yo no sabía que existían pastillas. Yo no sabía ya, nada. Mira, yo te dije, yo te dije que no me regañara, que me escuchara. No te estoy regañando. Solo te pues es que así bien. siento. No, no es regaño. Así hablo y de que, o sea de que ya está grande, ella ya está grande y ya sabe o sea y y y que sus papás saben o qué es que ese es el detalle ahí va o sea, el problema en sí no es que es embarazada, bueno sí, sí es el problema verdad, Sus papás se enteraron Ajá. Y este de hecho ahorita hablé con el señor, me marcó, me marcó el señor y hablé con él y dice pues que quiere hablar con No sé, con mi mamá, pero yo no quiero que hable con mi mamá Yo quiero que hables con él Porque quiere que la saque O sea, quiere que me haga responsable desde ahorita sí, sí. Vale, borro, Pero yo perdón. no me la puedo traer por la escuela Pues sí, sí, pues pues o sea, quiero que te vayas ahí a la casa Pero no que mi mamá sepa todavía mi mamá no sabe. Pero o sea la, Obviamente que vaya la Que la lleves a la casa, pero que no le digas Que está embarazada de mí, que la lleve como una amiga Que a mi, mamá, mi mamá sabe que no me cae. Ok, a ver, ¿quieres que la traiga a la casa? No. ¿Para qué o okay? qué? Pues es que porque el señor quiere que, sea, que me haga cargo ya, o sea... ¿Eso sea que ella ella te la traiga? Embarazo, ¿eh? ¿Que te la traiga? Sí, porque se hizo una prueba de embarazo y la muy mensa la dejó en el baño. Entonces por eso Oye, a sus papás. pero ¿y sus papás la dejaron ir? No, no la dejaron, <ríe> por eso su papá está súper enojado que voy a decirle, okay. me voy a ver, espérate, es que no es así como de que haya voy a hablar, no, no, tengo que sí. pensar que le... Okay, espera. Mira, es que el señor me está presionando, pero yo le dije que voy hasta diciembre, tú sabes que yo ahorita no puedo ir, yo uh -huh. sí voy hasta diciembre, estas vacaciones. Entonces, eh, y yo le voy yo le dije que hablé con mi mamá, yo eso le dije al señor, uh -huh. que hablé con mi mamá, que si se van a hacer cargo de Gladys allá. Pero no quiero, como te dije ahorita, no quiero que mi mamá se entere. Quiero que tú te pasar por mi mamá. El señor no la conoce, o sea, no, no va a decir, ah, tú eres su mamá. Pues no, no, pero, a ver, sí, yo te ayudo. Pero va a llegar el día que el señor va, va a conocer a mi mamá. Y mis palabras no van a ser las mismas, porque mi mamá No te tiene preocupes, tú vas a pasar por mi mamá, desde el, teléfono? el teléfono cambia muchas veces en las voces. El señor ni no se va a acordar para esa fecha. Yo soy bien así de, no, no, no, no te se te preocupen, preocupen, ya es otra hija más. <risa> Esto ya lo vemos después. Por favor. ¿Qué le voy a decir? Pues, Mira, me está entrando la llamada. Hijo de me, me he comido, voy a comer. Ay, muy déjame, que bueno Déjame contestar y pues sí, Buenas noches. Me, me tienes aquí esperando y te estoy llamando y no me contestas. ¿Qué pasó? Sí, Disculpame, discúlpame. Lo que pasa es que estaba hablando con mi mamá. Pues También yo quiero hablar de... con ella porque como te dije, bien te lo dije a ti y se lo dije a Gladys Entonces yo yo yo necesito arreglar esta situación. Ahora si se va a ir a casa de tu mamá necesito hablar con ella. Y sí, tengo a mi mamá en la línea. Déjame, se la ¿Cómo comunico? se llama tu mamá? Lourdes. ¿Está en la línea? Sí. Sí. Hola, señor, buenas tardes. Buenas noches. Présteme su sol. Bueno, Buenas noches, ya. ¿Cuál es su eh... nombre, disculpe, señora? Lourdes. Señora Lourdes, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Aquí eh, pensando de esos chiquillos. Híjole, pues yo la verdad bastante preocupado, ¿verdad? Porque cuando mi hija pues me Mire, ya no sé ni cómo empezar A mí primero me apena mucho Porque no quiero que piense mal de mi hija Mi hija es una Niña de familia, tiene 23 años Ha estudiado eh, Mi mujer encontró Una prueba de embarazo en el baño Y de ahí me avisó Ya la llevamos a los laboratorios ya sabes que Ahorita todo acá en Acapulco está todo complicado ¿verdad? Porque con, con eso de De lo que estamos pasando Y los semáforos y todo Pues resulta sí, que, que está embarazada Y ya platicando con ella, pues se fue a Monterrey y ahí con su hijo y dijo que iba a ir con una amiga. ¿y ¿Qué le puedo decir? Yo entiendo, no hablo para culparla. No quiero hablar con usted para culparla. Yo sé que son adultos. Esta es una responsabilidad de dos personas, pero pues yo platiqué ya muy bien con su hijo. Cometieron errores. Los errores son de ellos. Yo no tengo por qué cargar con la culpa y me dice que se va a ir con usted. Sí, me estaba comentando pues hace un ratito Moisés sobre eso. ¿Qué le comentó señora? Póngame por favor ahí en contexto. Pues igual pues de es que eh, Gladys eh, pues se vieron ahí en Monterrey uh -huh. y pues que está embarazada y que igual lo que usted dijo pues que, que encontró la prueba de embarazo y pues que la Gladys está embarazada. Imagínese y aparte está estudiando psicología y todo. Ahora lo que me está diciendo es que su hijo viene acá a Guerrero viene este hasta diciembre. En diciembre. Entonces me está diciendo sí. no pues es que mientras usted se va a hacer cargo señora. Pues sí es lo que me estaba comentando Moisés. Eh, pues ahora sí que tenemos que solventar el problema verdad. Pues sí ya. porque porque ya es una responsabilidad de él. Me estás sí, me estás claro. escuchando Moisés. Yo te lo voy a decir en frente de tu madre. Es una responsabilidad tuya. Y es una responsabilidad de mi hija. ¿Ustedes decidieron tener ahí sus cosas? No se cuidaron con tanta información, tanta protección, tanto lo que hay. Y ahora resulta que van a ser papás. Así es. Entonces, sí, es lo que le estaba diciendo a Moisés. O sea, ya. Uh -huh. y ahorita la... hay muchísima información y pues no lo no entiendo. La verdad no entiendo por qué ni uno ni otro pues este tomaron las medidas adecuadas, ¿verdad? Pero pues ya está el problema. ¿Y usted dónde vive? ¿Qué le va a ofrecer a mi hija? A ver, platícame Moisés, ¿dónde va a estar ella? Este, mientras tú llegas, ¿usted la va a atender, señora? ¿Cómo está eso? Bueno, eh, vivimos acá en la jardín y pues ahora sí que, pues sí, nos vamos a hacer cargo de, de Gladys mientras Moisés pueda venir para acá, pues ahora sí que pues me imagino que Pues no sé si se la vaya a llevar para allá o... Eso ya lo tienen que arreglar entre ellos. Ahora, sí, si me permite, yo yo, yo quiero platicar un tema con usted personal. ¿Estás ahí, Moisés? Sí, aquí estoy. Aquí estoy algo bien. que me ha expresado mi hija ya de tiempo para atrás y algo que, que quiero platicar con usted y espero que me entienda porque cuando platicó Gladys con Moisés y... ¿Sabes qué? Te vas a ir a mi casa en lo que yo llego de Monterrey. Usted tiene una hija Cristina, ¿no? Que Creo que por ahí se conocen de la escuela Cintia Ah, Cintia, Cintia. Sí, bueno, sí, uno, es, uno están no estudiando psicología sí, Lo que pasa es que esta muchacha es muy mujigata, perdonavidas, vidas eh, Nacha pronta Y como que es mala influencia Y a mí la verdad no me gustaría Que, que mi hija recibiera mala influencia De esa muchachita cualquiera Porque Yo creo que usted no educó bien a sus hijos, señor Imagínese Su hijo embaraza a mi Gladys Y luego su hija Una mujigata Hipócrita Cualquiera A ver, cualquiera. Un, a ver, eh, a ver. No, no, Tampoco le voy a permitir que hable así de mi hija yo, Disculpe Yo le estoy diciendo que hablemos con la verdad No, sí, sí Pero si ¿sí va a hablar así de mi hija mm, Pues no No quiero hablar de su hija tampoco Y pues discúlpeme, pero no son palabras adecuadas A ver Moisés, ya habíamos platicado eso Y platicamos cu cuando tú me dijiste Mi mamá se va a hacer cargo O se va a ir ahí a la jardín y todo Yo que te dije, estaba muy preocupado Por esa muchachita Cintia Todo lo que pasa y todo lo que se dice de ella en la universidad Que es despreciable Si ¿Sí o no te lo comenté Sí, sí, pero Pero pues Pensé una una muchacha sin valores Que se siente, no sé La última tortuga de Acapulco ¿Cómo es posible? ¿Cómo vamos a controlar eso, señora Lourdes? No, pues la verdad Me quedo sin palabras No, creo que El de valores no es usted aquí No, no, no, no, no, estamos aquí para que me ofenda. Yo le estoy hablando no sinceramente, si se molesta, si se molesta porque es su hija, discúlpeme. Pero es no, sin valores, pues entonces, sin educación, padre, campestre, rural, cavernícola, hija? primitiva, ni porque ah. está estudiando psicología. Y su hija, me imagino que es una santita, ¿no? También. Conoce usted. Pierna? Usted conoce a mi hija. No, no, no, no, a ver, a ver. A mi hija no, no abrió las piernas, discúlpeme. ¿No? Aquí Moisés. Entonces, Moisés se las abrió ah. que es diferente. Ah, okay. Y aquí y está Moisés Le puso pistola, ¿no? Me imagino oh, Pues sí, pues por eso la embarazó Ah, no, pues sí ahora, ahora ya entiendo por qué su hija salió igual de cavernícola, rural, sin educación como usted ¿Cómo se dirige hacia una mujer? Hay que respetar a la mujer, señora Exactamente, y usted no lo está respetando. No, es no, hombre. no Yo solamente estoy describiendo a su hijita Yo no sé sí, usted pero cómo usted tenga. Usted es hombre y tiene que respetar también. Si tiene educación, tiene que respetar Señora Lourdes, hagamos un ejercicio de honestidad. Usted sabe que su hija, Cintita, no es una buena muchacha. No es una buena muchacha. En la universidad nadie la quiere, todo el mundo la vomita. Yo fui a la universidad tres veces. ¿Usted sabía eso? No. Ajá. Pues, entonces pues, está viviendo, y, y está viviendo fue. un espejo. Está viviendo usted. Algo que no es real Pero bueno, mire, muy su hija Yo no me voy a meter en la educación de su hija Yo lo único que quiero Que me garantice, señora Lourdes Y tú también, Moisés Y tú también Que no me la va a malinfluenciar Y no me la va a tratar mal Es lo único que yo pido pues Quiero sí, yo que me lo a... prometa, señora Lourdes Y tú también, Moisés muy, creo que tenemos que hablar okay, Pero... Tengo que un acuerdo primero antes. Es no, sí, sí, sí, sí, nos vamos a hacer cargo de Gladys. Y eso te puedo decir, nos vamos a hacer cargo de ella. Y, pero por favor que esa cintita no se me acerque a mi hija. Y sigue expresándose mal de una mujer. No, vale? no, de ninguna manera. Yo se lo refuto y se lo digo. En ningún momento me estoy refiriendo mal a su hija. Solamente la estoy describiendo. Eso es todo. Si a usted le duele, discúlpame. Moisés, arregla eso con su... Arregla eso con tu madre sí. Qué déspota de verdad Hablando de déspotas Hablando de déspotas Usted está toda ciega Señor, este, yo creo que pues Ya creo claro, nos vamos a arreglar Se van a hacer cargo de Gladys En lo que si yo llego este, Para que esté tranquilo Ya habló con mi mamá Ya, ya, está, ya está enterado que se va Vamos a cargo del live. Voy a hablar con mi mamá. Y por favor, y por favor se lo pido, señora. Se lo pido, se lo suplico. No solamente en nombre mío, sino en nombre de mi familia y de mi esposa. Que su hija, que es nuca hueca, que está vacía, que está lisa, no se acerque ni vaya a ser mala influencia de mi hija. ¿De acuerdo? De acuerdo. Debería de... de no, no, no, de acuerdo no, no. sí o no, sí. de acuerdo ver, sí o no No me va a gritar, señor No le estoy gritando Y no me va a levantar la voz Discúlpenme, pero no se lo voy a permitir Que yo hable con tono de autoridad Entienda que estoy molesto Sí, yo lo ¿Cómo entiendo, es posible que su hijo haya embarazado a mi a ver, Gladys? También entienda que se está expresando de una manera no apropiada de mi hija Mejor fíjese qué tipo de amigas tiene su hija realmente. Por eso, eso mi hija, de eso eso mi hija no hacer. se juntaba con la cavernícola primitiva campestre rural de su hija. Por eso es que no se juntaba. Por eso. ¡No manches, Yaco! ¡Ah! No, a ver, Moisés, tú fuiste claro. Quiero que hagas enojar a mi hermana. Está bien, está bien. Este es mi primer broma y quería que saliera así, y creo que sí, sí, sí pegó. Porque aquí imagínate, tu hermana que linda, se hizo pasar por tu mamá, todo muy bien tapándote todo y todo. pues hazla enojar, pues ¿cómo la puedo hacer enojar? Porque según en la historia, Gladys y Cristina son compañeras, ¿no? Cincia, panda, cincia. chile. No. Ok, ok, ok, se cortó, este, entras tú, ya no va a estar el papá de Gladys, ¿de acuerdo? Oye, oh, hermana, muchas gracias pues ya escuchaste como estoy bien presionado ya escuchaste es como su papá y dejas que se desahogue contigo y hacemos el cierre de la broma de acuerdo Qué ¡Listo! ¡Marcamos las bromas en tu show! ¿Qué onda, pandita? Habla Benny. Y a toda la banda que nos escucha, ¿qué hace aquí en el Panda Show? Benny Barra, les mando un abrazo. ¡Las bromas en el Panda Show! ¡La mejor FM! ¡Mmm! Saludos a la gente de Acapulco por la 100.1, Monterrey, 92.5, 43 estaciones de radio. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. ¡El Panda show. Bueno. Ey. Oye, que neta, que, que, ay, no me dices neta, ¿en qué ya forma te se... fuiste a meter? Ya ves cómo me sentía, me impresioné, ya viste cómo es el señor. ¿Eh? Ya ves cómo me sentía presionado, o me siento presionado, porque ya ves cómo es el señor, ya lo ya escuchaste. estúpido, o sea, y luego Gladys, ¿ves? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué se expresa así de mí? Es una Hipócrita, acá me habla de, ay, Amis, ay, esto, ay, el otro. Y mira, yo siento que, que el Señor lo está diciendo porque está enojado. No creo que Gladys sea así. Ay, o sea, entonces, ¿cómo sabe de mí? Gladys es, te lo dije desde un principio, muy, perdóname, pero te lo dije. Gladys... ¿Qué me dijiste? A ver, yo te dije, Gladys, no me late muy Gladys, no me late, okay. ¿por qué? Porque sé es como ¿Y cuántas veces ¿Cuántas veces te pregunté por qué? ¿Cuántas veces te pregunté por qué? Nunca me lo dijiste, nada más Es tu vida y tú sabes lo que haces simplemente Pues sí, me parece. es tu vida, o sea, ¿por qué? Porque sí, te lo dije no. la otra vez Apenas te lo dije, es una O sea, es bien así, de que siempre Pues yo me enojo Y es que no me dejo, no me dejo De que hablen de mí, no me dejo que Que me quieran, se quieran sobrepasar no me dejo que los trabajos en equipo, que se quieran eh, sentir superiores, o sea, y no me dejo, o sea, me defiendo. Y neta, así como se estuvo expresando el señor, neta, qué poca, no tiene valores. Sí, sé, pero oye, ¿por qué hablar así el papá de ti el papá la la así de ti? ¿Cómo? ¿Por qué hablarán, hablar así de ti? Es lo que no entiendo. O sea, también, ¿no? Deja, no, a ver hay algo, hay algo, entonces, como dicen por eh, ahí, si el río suena ah, algo? exactamente, y es lo que yo quiero saber, porque yo en la escuela ni siquiera he dado una, ¿cómo te diré? O sea, no le hablo ni a nadie. Eso tú me dices a mí, si, si lo está diciendo él, algo sabe, entonces, si, algo que yo no sé, algo que tu familia no sabe. Pues es lo que yo también quiero saber, porque neta, o sea, me sacó de onda todo lo que dijo. Y se supone que eso, todo eso lo dice Gladys ¿Y por qué? Pero estás consciente que ahora ya Gladys va a ser parte de la familia No tienes que estar ya saca todo eso que tienes en la mente de ella No, a mí no me cae Gladys Y te lo dije desde un principio Porque sé cómo es hipócrita ¿Y estás seguro que es tu hijo? Por eso le dije, o sea Neta, y yo tenía más cosas que decirle Pero no me correspondían porque se supone que soy tu mamá Y yo no sé nada de Gladys pero una de las cosas que le dije o sea que se fije con el tipo de amigas que tiene Abigail, Abigail no es una buena buena influencia para su hija realmente, pero Abigail la es la que, Abigail es la que se la lleva a fiestas, es la que se la lleva a beber, por, es la que le prende sí. a hombres no me lo habían dicho, ¿de qué? lo que dijiste, de que se la lleva a fiestas y todo eso, sí también lo último que dijiste Pues sí, esa se van una vez un cumpleaños de no sé quién se fueron a Livy, Livy no sé allá en las grisas y que le presentaron Sugar Daddy y que no sé qué y bueno un desmadre. Yo te dije Gladys a mí no me late, a mí no me late, a mí no me late. Y hasta ahorita me lo estás diciendo. Es que mucho también, o sea, porque no piensas? o sea, neta. Oye. Estoy pero... sacada de onda muy, estoy sacadísima de onda y más con Gladys porque no, no he dado motivos para que qué, se por... expresaran de esa manera de mí. Exacto, porque qué te dicen eso que eres primitiva y rural? porque ¿Cómo dijo? Primitiva y rural. ¿Y qué es qué eso? Dicen... Ahora, ¿sabes qué? No. Me está mandando ahorita mensajes de ¿eh? y está bien enojado. Porque pues se enoje y que haga agua con lo que sea. Dime qué qué es está, eso primitiva y me no está, sé qué. Me está preguntando algo. ¿Qué? Te digo lo que me está preguntando. ¿Qué? ¿Cómo sería el Panda Show? A toda máquina. ¡Fue broma, fue broma. <risa> ¡Cintia, estás en las bromas del Panda Show. <risa> Oye, Cintia, neta, no sabes qué es primitivo y rural. No, pero... Oye, ¿estás estudiando psicología, no? Ay, muy vales, gorda. No manches. Pero bueno, si quieres saber qué es primitivo y rural, eres tú. ¿Qué? Oye, Cintia, estamos a través de la Mejor 100.1 allá en Acapulco, en Monterrey, donde está tu hermano, a través de la 92.5, en toda América Latina, a través de Claro Música. No manches, a mí me dijo, por favor, haz enojar a mi hermana. Me va a dar un infarto. Pero, ¿cómo es posible que le hagas la tapadera, sin te hagas pasar por la mamá, no chifles? Me presionó mi hermano. ¿Y cómo te presionó? ¿Él te dijo hazme el paro? ¿En qué momento te presionó? Pues porque él me hace paros y ya me había sentenciado de que él me ha hecho paros y yo también tengo que apoyarlo. Chale, no más. <risa> Compadre, dile por qué le hiciste la broma a la primitiva y rural. Bueno, pues Eduardo, no, te hice esta broma porque te acuerdas de que te dije que una vez te iba a hacer una y para recordarte que te quiero mucho y que te extraño demasiado a toda la familia, pero a ti más. Ahí, Oye, Cintia, ¿qué sentiste cuando te hiciste pasar por tu mamá Lulú, yo el papá de Gladys y refiriéndome a ti, tú siendo tu mamá, Que eras despreciable, sin valores, sin educación. Cavernícola. <risa> eh, esta, esta broma sirvió para que por fin me dijera por qué no le agrada. Nunca lo había dicho. Ándale, pues. Sí, es cierto. Mencionaste que a ella no le agrada que tengas una relación con Gladys, aunque sea por redes. ¿Pero qué, por qué, Cintia? ¿Por lo que mencionaste? Ay. La hipócrita es ella. No me late para mi hermano. Siento que no. No manches, porque sí dijiste lo del Sugar Daddy, ¿eh? Ay, sí, es que puse Para que vean que aquí se aplica que entre broma y broma <risa> la verdad se asoma <risa> Oye, <risa> Cintia pero sí tiene a su Sugar Daddy o quiere un Sugar Daddy. Ya, no puedo, ya no, no puedo... No, no, no, nada, más dime. ¿Lo tiene o lo quiere? Nada más respóndeme. ¿Lo quiere o lo tiene? Nada más. No, no sé. Solo supe que andaban ahí eh, metiéndole hombres, pero la verdad no sé. desconozco ya bien esa parte. Ya viste, ¿por qué te digo sin educación campestre rural? Rebícues. <risa> <risa> Cavernícola primitiva. Oiga, <risa> ya quería Azotar el teléfono y ahorcar al señor. Pero aguantaste, cumbia, por favor, díganme en Monterrey, en Acapulco, ¿cómo se oye el Panda Show? panda. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482 me voy hasta Mérida donde estamos a través de la mejor 90.1 y también por Claro Música y hasta Ana sí. hola Ana buena noche cómo estás Ana <risa> muy, muy bien muy bien aquí nerviosa saludos hasta Mérida bomba cómo andas bien bien bien gracias a Dios y eres de Mérida o no eres de Mérida no no hombre no yo soy de allá de la Ciudad de México pero ya hablas como me como los de Mérida tú <risa> verdad más o menos ¿Cuánto tiempo llevas en Mérida? Cinco años. ¿Y por qué te fuiste para allá? Pues acá me trajo un cabezón. ¿Ah, en serio? ¡Órale! Y supongo <risa> que está sentada escuchando la radio. <risa> sí, sí, sí. <risa> Oye Ana, platícame, ¿broma para quién? Para Eric, mi hermano. Eric, ok. ¿Tu hermano dónde anda? Ahorita está descansando, vive en Valle de charco. Ah, él vive acá en la Ciudad de México Ok sí. ¿Y hace cuánto tiempo que no ves a tu hermano Eric? Ya tiene más de un año Como año o dos meses Ándale pues ¿Y qué bromita para tu hermano? Platícame este, O sea, decirle que Que llegó mi esposo Y que me cachó con mi amante <ríe> O Ajá, sea es que es que... Tienes marido, ¿cómo se llama él? Martín, Martín. Ok, Ajá. ¿cuánto tiempo llevas con Martín? Ya tengo 22 años. Ah, pues ya un buen ratote, pues ¿qué edad tienes, Ana? 50. ¿Neta? Neta. Wow. ¿Y cuántos hijos tienes? Bueno, tuve dos, pero ahorita me vive uno. O sea, ¿tienes tuviste dos, pero ahorita te vive uno? Sí. ¿Y qué le pasó al otro? A la niña se me murió. No me digas, ¿hace cuánto tiempo? Ya tiene, ya tiene como 30 años. Uy, uh, ya no, ya llovió. Oye, pero el que el que tienes ya está grandecito, ¿no? Ya, ya tiene 32 años. 32, ok. ¿Cómo se lleva Martín con Eric? Muy bien, eh, la verdad. Sí. ¿Y, es, okay. ¿y está, está tu marido contigo? No, él está trabajando, pero ya le comenté. ¿Y qué te dijo? No, se empezó a reír. ¡Wow! Ok, bueno, ¿cómo vamos a atacar a tu hermano? ¿Cuál es la idea? La idea es de que, pues, que no sé quién vaya a empezar, si usted o yo para decirle sabes qué hermano que qué crees que mira este no me esperaba yo a Martín aquí en la casa porque usted pues, llega hasta mañana uh -huh. pero digo, la verdad llegó y me encontró con una persona y pues ya te imaginas no pues se agarra se empezaron allá a discutir yo empezar a discutir con él y me corrió de la casa bueno ya está este cómo quieres que me llame yo este usted como su amante no no cómo quieres que me llame pregunté ah. Sergio. ¿Qué no me escuchas bien por el teléfono o qué, Ana? Es <risa> que de cómo hablas? <risa> oh, pues estoy hablando como Yucateco, eh. <risa> Ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros. <risa> bueno, mira, voy a voy a empezar yo, me voy a hacer llamar Sergio. Llevamos una relación de seis meses, Ajá. nos conocimos, somos amigos pero resulta que nos cachó tu esposo Martín te Banana. corrió de la casa y aquí prácticamente para lo que estamos hablando es porque tú estás muy triste y quieres regresarte a México pero pues tú no tienes cara de, de, de enfrentar a la familia ¿te parece? <risa> ok, bueno, entonces yo empiezo, vamos a darle y vamos a ver si lo enganchamos marcamos bueno. las bromas aquí en el Panda Show A ver, a todo el auditorio del Panda Show soy su amigo José usted bueno Me da mucho gusto tener esta oportunidad de saludarlos los escuchando y que sigan los éxitos Las bromas en el Panda Show Claro, música La mejor FM mm, Bromas Oye, pero oh. cuando te toque vas a estar bien agüitada y nada de, Hola hermanita, ¿cómo estás? No, pues no, no, no, no estamos no, no, no. en Estoy un problema llorando, ¿no? Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482 Bueno Sí, disculpe la hora Ahí encuentro al señor Eric Sí Habla Sergio ¿Podría hablar con él? ¿De quién? Habla Sergio ¿Pero para qué lo busca? Eh, lo que pasa es que estoy con Ana, su hermana Ajá ¿Quieres que te la comunique? Sí Permíteme un segundo Ana, sí. ¿dónde un jovencito? Quiero hablar contigo, ¿no? ¿eh? Buena, oye ¿Qué pasa? Este, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasa? Es pues que lo que pasa es que que este Martín no esperaba yo hacer hasta Martín y llegó y me encontró con una persona y ya me quiero regresar para la casa para allá con ustedes. ¿Y qué hacía con alguien a ver? háblale a, a Eric. Pero, pero ¿qué hacía también usted? ¿Qué? háblale a Eric por favor. Pero, pero ¿qué hacía? Nada, yo estaba platicando. ¿Quién sí, se sí, hablar con ella? Es Coméntale que estábamos bacaleando, que nos conocemos. Puedes, de ese pero tiempo? no, usted sí, me está explicando, por eso es sí que me esperen. Tranquila, sí, pero... cariño, tranquila. No, pero quiero que me digas. ¿Tú eres el hermano de Ana? No. Habla Sergio. Ajá. ¿Podrías comunicarme con él? ¿eh? Poner, habla? Bueno. ¿Tú eres Eric? ¿Quién habla? Habla Sergio. Mira, estoy aquí con tu hermana Lo que pasa es que ella está un poco triste, ¿verdad? Eh, tuvimos un pequeño conflicto Yo nada más quiero que sepas que Que yo la respeto Ana, es, es tu hermano, habla con él Coméntele que estábamos... Hermano, majaneando. ¿qué pasó? Erick, ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que yo no esperaba a Martín Y Martín me encontró con un... Con una persona aquí en la casa Ajá. Platicando ¿Qué, ¿Qué estuviste haciendo? No, estábamos platicando Y llegó y me, me empezó a decir de cosas Y al muchacho también Es que Ana, ¿por qué ¿Eh? metes a personas a, a tu casa Si sabes que Martín vive ahí contigo? ¿Por qué, ¿Sí? ¿por qué tienes esa costumbre de meterle a personas, Ana? No, pues, estamos no que platicando. estamos platicando lo, lo, lo que sea que estés haciendo, Martín Cualquier persona no lo va a tomar así Y ya me quiero regresar para allá Pues sí, Ana, ¿pero cómo te, cómo te vas a regresar? Yo no tengo ni dinero Fue un ¿verdad? beso nada más en el cachete que le di. Ay, Ana, obviamente cualquiera lo va a tomar a mal, cualquiera lo va a tomar a mal, Ana, cualquiera. No sé ni qué voy a hacer. ¿verdad? ¿Cómo te, es que cómo te atreves a meter a personas y menos a, y más a un pende a un güey? Lo que pasa es que, que yo tengo una relación, bueno, tengo, hace seis meses con este muchacho y yo ya no lo veía, pero Martín no sabía y me cachó. ¿Cómo que tenías una relación? Sí, porque la verdad ya ves el problema Que los problemas que yo he tenido con Martín Yo ya no quiero vivir con él Ajá, ¿y por qué no? ¿Y por qué no en vez de hacer tus cosas? ¿Por qué no mejor lo platicas con Martín? Y nada, no, ya, ya no me queda, por eso ya no me queda ni dinero ni nada Es obvio Ana, cualquiera lo haría no eso obvio eso por es obvio, dinero, lo haría, yo lo haría. trabajo y puedo ayudar Aquí está el muchacho hasta o que platique contigo Pero no esté triste, no estés triste Pero ¿De qué va a platicar conmigo? ¿Yo qué le voy a decir? ¿De qué va a platicar conmigo? Déjame presento, mi nombre es Sergio Yo no quiero ocasionar problemas Aquí estoy para pues es que responder no es que, como es, hombre A ver, es que no es que, que, que, que No quieras ocasionar no problemas porque qué entrar entrada a tu casa de, de de mi hermana? Eh, si es, no que, es que te, A ver, ¿por qué no? es que si tú querías algo con ella ¿Por qué no le dijiste que mejor terminara la relación Con la, con la persona que lo tenía? Tú sabes que es una relación ya de tiempo ¿Ajá. ¿Y sabes cómo es el tipo Martín? Y estábamos platicando Y de repente nos vemos y romanceamos Solamente achuchamos Bacaleamos, y ella pues se mantiene contenta, yo espero que realmente entiendas, Mari, Ajá. que podamos platicar y resolver esto, aquí estoy como hombre. Pues sí, pero yo, ahora sí que eh, conmigo no tiene nada que arreglar, porque pues al final de cuentas ya no estoy allá. No es que arregles, lo que pasa es que ella ya no quiere estar aquí en Mérida, Ajá, Martín realmente no. le insultó muy feo, pues él eso... y yo discutimos. Y yo puedo responder como hombre, pero aquí no se trata de violencia, ¿eh? Se trata Ajá. de resolver los problemas. Ajá. Yo estoy dispuesto a viajar a México con ella. Por eso quiero platicar contigo. Tú eres su hermano, ¿no? Ajá, sí. Yo soy uno de sus hermanos. Tienen aparte otros tres conmigo, cuatro somos. Yo no sé qué pase con con Martín, pero él sí terminó muy enojado. Pues es que es obvio. ponte en su lugar de cual de él. Yo también lo haría. Pues sí, pero no sabes en realidad qué estaba pasando en el matrimonio, en la relación entre ellos Ya todo era un betún, era un betún Ella y yo platicamos y yo soy como su confidente Ajá. Yo tengo buenas intenciones para con ella, Mar Por eso es que estoy hablando contigo ¿Crees que nos pueda recibir en México? Pues no sé, pues yo debe poder recibir a mi hermana, yo sí la puedo recibir Entonces a mí no No, pues no, es que aquí no, porque pues no sé, si no, ni siquiera te conozco, igual este... No, yo entiendo, pero ¿quién le va a acomodar a sus achochadas? Su no, no entendí eso. Sus achochadas, ¿quién se la va a bacalear? No, pues es que no, no, no, no, no, no entiendo qué me quieres decir con eso. No entiendes, es que no. soy de Mérida. Sí, yo sé que es de Mérida, pues mi hermana está allá, pero no entiendo eso a qué se refiere. Sí, Como después... dicen por allá, ¿quién le va a dar para sus tunas? Pues no, no, pues eso sí yo no lo sé. Pues es que ella dice que quiere ir para allá, ¿ve? Pero Ajá, quiere pues que, me haga, que me vaya yo con ella. ¿Por qué no lo arreglas con ella? Por eso mira, es que yo no tengo nada que arreglar con ella. Yo sí si me van a quiere venir para acá. Yo, yo acá, yo, yo la puedo recibir a ella. Yo entiendo, yo entiendo, pero yo estoy aquí para responder como hombre, para pues presentarme entonces... y decir que tenemos una relación. Ajá. ¿Tienes madre? Ajá, y pues que entonces... me conozcas y yo conocerte. Ajá Pero siento un rechazo No, no es ningún rechazo Pero igual, ¿cómo quieres, cómo, cómo quieres que yo O sea, si esté ¿Cómo te diré? Esté como que a favor de ustedes Pues si yo ya, yo, yo ya Conozco a mi cuñada buena Martín De hace de hace tiempo Pero no lo conoces atrás de la cama No lo conoces no, atrás de las o sea, cuatro yo no, paredes yo no, yo, no, yo no lo tengo que conocer atrás de la cama Ese ya es problema de mi hermana ¿Tú sí. sabías lo, todo lo que ha sufrido tu hermana? No, todo el majar que ha tenido, Ajá. todo el anular, mare. ¿Tú has sabido todo eso? No, pues entonces mira. Si el bulto quiero, que ha sentido, pues lo has sentido, lo has, espérame, lo has platicado ¿sabes? con ella. Es el no, problema no, que tienen los de la capital, siempre juzgan no, y escuchan. no escuchan. No estoy juzgando, o sea, no o sea, ¿por qué no, no, no estoy juzgando? Si tú dices que estás para responder ahí como hombre, pues entonces si ha es un problema, pues entonces respóndele como hombre y ya. Por eso estoy contigo. Por eso es que estoy platicando con el hermano. Por eso, no seas entonces, imbécil, ¿eh? Estoy hablando de frente. No estás hablando de frente porque no estás aquí enfrente de mí. Y a mí no me estás insultando porque si estuvieras enfrente de mí sería diferente. Me estás amenazando. No te estoy amenazando. No te estoy Voy amenazando. a hacer que te tragues tus palabras. Pues a ver, demuéstrame lo que me, me traigan mis palabras. y Porque los la... de Mérida somos caballeros, somos hombres, mare. Ajá, pues a ver... Respóndele a mi hermana, entonces, si ya ocasionaste un problema, respóndele a mi hermana como hombre que dices que eres. Si precisamente estoy respondiendo, es por, por eso, eso que estoy hablando entonces, contigo. Entonces, entonces, si ya le ocasionaste un problema o ya se ocasionaron un problema los dos pues entonces ayúdala. La estoy ayudando. ¿Eres tonto o qué te pasa? Te estoy explicando las cosas. Te estoy diciendo que ella está triste, está angustiada. Ella quiere regresarse a la capital. Pues por eso entonces que se regrese. Que se por regrese. eso. Pero quiere que me vaya con ella, eh, mare. Y tú te estás poniendo como un perro choto. <risa> bueno, ahora les quiero quiero quiero que vengas con ella para ver si es cierto. Déjate la comunico y ponte de acuerdo con tu hermana. Órale, Nosotros somos órale. mayas, no topiles como los de la capital. Órale. Bueno, ¿qué pasó, Ana? Eso es maldito. recibenlo, ¿no? Ahí le das trabajo en la pizzería. Ajá. Por favor, manito, ya me quiero ir aquí. Por Ana, favor. pensado las cosas antes de hacerlas, Ana. Cuando tú te estabas, a... cuando tú estabas aquí, te dijimos a qué te regresabas, pero te quisiste regresar a aquí no por qué. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es un bueno, la verdad yo se lo quiero mucho, es un gran nombre este, este señor. La verdad es un chambiador también. Por favor, recíbelo. Vamos a que nos recibas a los dos y le das. Trabajo, con la pizzería Vaya, no, me cae que no, no, no, no entiendo Qué problemas te metes, Ana, me cae Yo no, manito, Yo ya quiero rehacer mi vida Me cae, Ana, que, me cae que no sé ni qué decir Ana, Pero si quieres venerte para acá Vente para acá, a ver cómo lo hacemos sí, Yo quiero que tu hermano me demuestre Que es un hombre Solamente puras palabras a Martín en un altar Que el cuñado, que el cuñado Y no saben cómo es decir Del culero el cuñado Diana, mira, ya, este... Si vas a venir, avísame, por favor. Sergio me quiere. ¿Eh? Sergio me quiere. ¿Qué? El Sergio me quiere. No te quiero, yo te adoro. Como lo dice mi hermano Manzanero, adoro la calle en que nos vimos. Sabes que yo te amo. No me importa lo que diga la familia, y mucho menos Martín, ni el imbécil de tu hermano. Diana, ahí nos vemos, va! Ay, te vas a venir, te vas a venir, déjate pasar tú el Sí. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? Ya hablé con tu papá. A ver, pásame ese güey. ¿Quieres hablar conmigo? Sí. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el tuyo, a ver? ¿Tú quién eres? Yo quién soy, no en eso que dice ¿quién, quién soy yo, güey. Entonces, ¿para qué quieres hablar conmigo? No mames, no, con mi jefe no te metas, va. Te vas a meter en pedo, ¿verdad? ¿Me estás amenazando? Tómalo como quieras. Para mí que eres un pobre pelagato Eres como todos los de México Un ¿Tienes pelagato bubos? ¿Tienes huevos? Ven y dímelo Pregúntale a tu tía ¿Realmente de qué tamaño los tengo, Mare? Y, y tú pregúntale que yo, que, Nada más pregúntale, compa No saben ni quién somos A mí no, no me importa sí, quién sean Lo único que sé es que yo estoy para protegerla De ti, de tu padre y de todos ¿Entendiste? Por mí te puedes ir a quemar a tu madre, ¿cómo ves? Ah, eres muy hombrecito Como quieras Solamente respóndeme una cosa Eh, Mare Ajá. Dime cómo se oye el panda show Que es una broma El hermano y el sobrino Órale Oye, pero el sobrino se ve que es gallito no? Es una broma del panda Es que yo estaba bacaleando. Lo que pasa es que tu tía, tú eres el sobrino, ¿verdad? Él nos escucha por la 99.1. en tú puedes ponerla 97.7. Mare. O también a Claro Música. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Quién está, el sobrino o el hermano? Es mi sobrino, mi hermano, mi cuñada, mi sobrinita. ¿Cómo se llama tu sobrino? Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás, Giovanni? Giovanni, ¿eres Giovanni o Eric? <risa> Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás, cuñado? <risa> Ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros <risa> Dile no, por qué ay, la broma, a tu hermano, ándale No, discúlpame, marito, es una Dale. broma, nada más de que hacer una broma, nada más No, Dale. no, como crees, marito? No, nada, estoy bien, marito Los amo mucho, saludos a todos Dale, ahí nos vemos Sí, dice así, como que sí, ahí nos vemos, sí, ahí nos vemos. Gracias, Panda Show. No, de qué, mija. saludos hasta Mérida, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Ya nos vamos, gracias por habernos sintonizado en este...